10 de la mañana, 40 minutos. Ayer se cumplieron 20 años de la masacre de 19 trabajadores rurales sin tierra que fueron asesinados por la policía militar de Brasil en el Dorado de o s c a r Ayaz. Este crimen sigue impune y el caso remite a otras muertes de campesinos en nuestro territorio, como los casos de Cristian Ferreira y de Miguel Galván en Santiago del Estero. Ante una situación extendida de criminalización, el Movimiento Nacional Campesino y la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo Vía Campesina, junto a otras organizaciones, estarán realizando. Esta semana, varias actividades, y por este motivo estamos ya en comunicación con Diego Montón del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Diego, ¿qué tal? Buen día. Acá Diego te saluda. Hola, buenos días. Diego, contanos cómo viene esta semana de actividades, justamente para visibilizar la lucha campesina y los atropellos contra esta lucha. Bueno,、eh, principalmente tenemos concentrada una jornada de lucha、eh, 19 y 20 de abril,、eh, en e l cual en más de 12 provincias. Eh, ya tenemos confirmadas las movilizaciones、eh, que se centrarán en las oficinas o en las delegaciones de la Secretaría de Agricultura Familiar de cada provincia,、eh, a través de la cual le haremos llegar、eh, un mensaje al ministro de Agroindustria, Burjain, eh, exigiendo, eh, primero que nada, que se retome el diálogo y la posibilidad de, de interactuar de las organizaciones campesinas indígenas de la agricultura familiar、eh, con el ministerio y a partir de ahí. Este, Podamos encaminar una serie de demandas、eh, que, por un lado, tienen que ver con que las medidas económicas que este gobierno ha tomado、eh, han impactado fuertemente sobre el sector y es n e c e s a r i o una reacción rápida.、Eh, por otro lado, está pendiente la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar、eh, y la puesta en ejecución de esta ley, de, del presupuesto y distintos programas,、eh, y este, con, con una especial demanda sobre la. Suspensión de los desalojos y este, una política bien activa en lo que tiene que ver con, con el acceso a la tierra y, y la defensa de los territorios campesinos、e、indígenas. Esa va a ser, entonces, como decíamos, una movilización que convocamos de, de vía campesina, pero que ya han adherido、eh, muchísimas organizaciones campesinas, indígenas de la agricultura eh, familiar. Eh, y además de eso, venimos ya con varias actividades、eh, en. En diferentes colegios, universidades, foros, este, lanzando ferias campesinas en varias provincias、eh, del país,、eh, lanzando documentales que, que van este, trazando la, la memoria histórica de nuestra lucha.、Eh, así que seguramente vamos a tener una semana bien cargada de, de actividades este, que van a poner y que pretendemos le dé visibilidad a la situación de la agricultura campesina indígena en nuestro país. Diego, si uno analiza las primeras medidas del macrismo en relación al sector, ve que la cuestión ha empeorado bastante. Si vemos el vaciamiento no solo de programas estatales dedicados a la agricultura familiar, sino también la quita de retenciones al modelo agroexportador, lo que vemos es una profundización de un modelo que ustedes vienen denunciando desde hace tiempo, ¿no? Totalmente, totalmente. Todas las medidas hasta ahora han apuntado a、eh, derivar recursos y, y potencialidades del Estado hacia los sectores agrícolas. Agroexpor, agroexportadores concentrados este, y este, paralizar e incluso desguazar todas las políticas y programas que están en función de los sectores de pequeños productores de la agricultura familiar、eh, y campesina, acompañado, como vos decías, de una tremenda ola de despidos、eh, en la Secretaría de Agricultura Familiar. Este, despidos que incluso、eh, in, incluyen a muchísimos trabajadores que llevan、eh, 8 o 10 años t r a a j a n 12, incluso 16 años eh, trabajando eh, en, en esa repartición y que sin ningún motivo bueno, han sido despedidos. Eso forma parte, como decíamos, de un paquete que ha tenido que ver con congelar todas las políticas para el sector y también congelar、eh, las instancias que habían、eh, de diálogo con las organizaciones, ¿no? que estas、eh, básicamente eran dos. El Consejo Nacional de la Agricultura Familiar Campesina、e、Indígena este, y la mesa de diálogo en la cual también participa、eh, la, la Iglesia.、Eh, y esto, bueno, también muestra que,、eh, al menos hasta ahora, este gobierno que decía que venía a、eh, unir a los argentinos y establecer diálogo con todos,、eh, solamente dialoga con los sectores concentrados. ¿no? Y esto, a su vez, también tiene、eh, grandes consecuencias sobre todo el pueblo argentino. Eh, porque una parte de lo que estamos sufriendo es el aumento sostenido de los precios de los alimentos, este, y que bueno, tiene que ver con esto, n o con el poder que tienen los sectores eh, concentrados, eh, que incluyen a los supermercados,、eh, y en los cuales hace mucho que los precios、eh, no tienen que ver con los costos, sino más bien con una este, ambición desmedida de estos sectores. ¿no? Uh -huh. Hablabas de los despidos en el Estado y en los sectores que se podían dedicar a la agricultura familiar y que se intenta que sean una herramienta desde el Estado para esto. Y está el triste caso de Melissa Bogarín, ¿no? esta chica de 30 años que trabajaba en el área de comunicación del programa Pro Huerta de Inta Chaco, que está vinculado con sectores de alta vulnerabilidad en la autoproducción de alimentos y que murió el 12 de abril mientras participaba justamente de una asamblea en la que pedían por el cumplimiento de algunos derechos, por el trabajo y manifestaban esa angustia. ¿no? Realmente es uno de los casos que hemos visto en este último. ú l Tiempo m o t i que hablan de lo profundo que está calando el macrismo también en las subjetividades, en las sensaciones, en los cuerpos. Totalmente, totalmente.、Eh, por lo que a nosotros nos van comentando,、eh, hay una situación tremenda de miedo, de incertidumbre, de angustia que viven los trabajadores. La mayoría de los trabajadores incluso han cambiado sus, los, sus nombres en sus cuentas de Facebook, este, no tratan de no aparecer. Públicamente, porque hay mucho miedo a ciertas represalias de, de, de ser despedido, y algunos piensan que puede ser por la, la identidad o, o la ideología política. En el caso concreto、eh, de Melissa, en realidad, eh, eh, ella empezó a activarse、eh, en defensa de su trabajo luego de que su compañero fuera despedido, fuera parte de esta ola de despidos en la Secretaría de Agricultura Familiar, en este caso en el Chaco, donde también se despidieron. A muchísimos trabajadores,、eh, y ella entonces queda como el único sostén de la familia, este, con también un, un, una situación inestable en el INTA y en el marco de la negociación con las autoridades del INTA, este, donde se estaba confirmando solamente por tres meses el contrato de ella y de muchos otros trabajadores. Bueno, tuvo una, una descompensación y luego en la ambulancia que la llevaba al hospital falleció. La verdad que es, es tremendo. Eh, tremendo lo de m e l i s a pero también hay que decir tremendo que un gobierno esté implantando de nuevo el miedo y la persecución este, a los trabajadores. No, realmente、eh, no, nos lleva a, a, a, viejos, a viejos tiempos y la verdad que, que bueno. Eh, pensamos que, que no tiene nada que ver con, con la democracia. ¿no? Uh -huh. Diego,、eh, ¿ves en la crisis la posibilidad de que crezcan los nodos de consumo responsable, el crecimiento de las ferias, el contacto directo entre productores y consumidores?、Eh, sí, sí, de hecho ya hay una respuesta este, de, de muchos sectores. Nosotros acá、eh, lo vemos recorriendo, por ejemplo, los pueblos d e Mendoza, donde ya hay muchísimo, muchísima venta. De, de productos artesanales en las calles, en las rutas, como bueno, la primera reacción este, que es automática cuando a las familias ya no les da el ingreso mensual para, para llegar a fin de mes, ¿no? Este, y eso seguramente、eh, puede tomar una, una, una gran dimensión, sobre todo si somos、eh, capaces de.、Eh, Contenerlo desde las organizaciones, ahí ya venimos en, en, en conversaciones con distintas organizaciones sindicales y organizaciones sociales、eh, con las cuales creemos que es posible、eh, darle una, una organización que, sea, que le dé mayor viabilidad en cuanto a, a la posibilidad de relacionar a los productores de alimentos、eh, con distintas organizaciones en las cuales también、eh, sus, sus miembros, los trabajadores, en fin, se pueden beneficiar. Adquiriendo productos a, a precio s justo s y además productos、eh, sanos y de muy buena calidad. Así que、eh, nosotros creemos que, bueno, que será una de las cuestiones que seguramente esta crisis、eh, va a volver a poner en el escenario, pero que esperamos、eh, superar a, a, las, a las expresiones que tuvimos、eh, 15 años atrás. Es muy interesante porque se puede complementar con la idea de boicot a las grandes marcas, del boicot al supermercado, también una cuestión más afirmativa, ¿no? En la política, que es el vínculo directo con los consumidores, entre consumidores y productores, y también el conocimiento de que hay detrás de cada organización campesina, de cada cooperativa. Creo que ahí se pone también más interesante como desafío político ese vínculo. Totalmente, totalmente, y también creemos que, bueno, todos los medios alternativos de comunicación pueden jugar un rol importante. Porque, bueno, entre otras de las medidas que nosotros vemos preocupantes, por ejemplo, son estas eh, eh, altamente insuficientes medidas, entre comillas, sociales que anunció el presidente, entre las cuales, por ejemplo, la reducción del IVA、eh, está planteada como en un esquema bancarizado, en el cual, por supuesto, solamente van a entrar、eh, a aquellos grandes negocios que tengan,、eh, en los cuales se pueda pagar con, con tarjeta, por ejemplo, ¿no?、Uh -huh. eh, y eso entonces estaría. También perjudicando a todo el sector de, de pequeños comerciantes o incluso a estas, a estas experiencias que estamos hablando, eh, porque eh, no, no t estaríamos n d r í a m o e s marginados de esta propuesta de devolución de del IVA. Más allá de que s、si、el tope es de 300 pesos, como se ha hablado,、eh, sigue siendo una medida que creemos que no va a tener el gran impacto, pero bueno.、Eh, Creemos que va a ser bien importante el, el, el rol de los medios de comunicación para poder ir fortaleciendo esta experiencia. Diego, quería pedirte también una opinión, una mirada con respecto a lo que está pasando en Brasil, donde vemos incluso que los movimientos campesinos, a pesar de las contradicciones que le s genera el gobierno de Dilma, están apoyando a Dilma, tratando de oponerse a este juicio político que avanza en el Congreso brasilero. ¿Cuál es la mirada del movimiento aquí al respecto de lo que está pasando allá? Bueno, nosotros vemos que. Frente a, a los avances que hubieron en la región,、eh, con todas las、eh, con, contradicciones que vos bien señalás, pero que significaron avances en lo político, ha habido una reacción、eh, organizada desde, desde el, el imperialismo norteamericano y, y aglutinando a las élites de la región en función de estrategias comunes que tienen que ver con、eh, golpes a la democracia,、eh, tratando de. apoyándose sobre todo. En este tipo de mecanismos, los judiciales y los de、eh, la, los parlamentos. n o、eh, Si nosotros vemos, son los tres、eh, golpes que han habido de estas características: han sido a gobiernos progresistas, sea、eh, el de Paraguay, sea el de Honduras o ahora、eh, contra Dilma.、Eh, y en ese sentido,、eh, estamos convencidos de que、eh, los movimientos populares debemos.、Eh, Eh, garantizar la lucha por esta democracia que tenemos, que es insuficiente,、eh, pero que、eh, devolver hacia atrás es un escenario mucho más complicado. ¿no? Uno de los diputados que votó a favor del impeachment ahí decía que、eh, se le, le dedicaba el voto a favor al militar que había torturado a Dilma cuando ella había estado en prisión. ¿no? Eso no, nos pone un poco、eh, la, de, de cara a qué es lo que se viene, quiénes están detrás. De este intento de, de golpe en Brasil. También nos habla de la razón que tenían los movimientos populares cuando hablaban el año pasado de la urgente cambio de la Constitución y de、eh, que había que cambiar el sistema político brasileño.、Eh, Allí la CUT y el MST de Brasil encabezaron todo un proceso de reclamo que hoy nos están demostrando que、eh, es cierto, no hay posibilidad de una democracia con ese sistema político、eh, brasileño. Y después、eh, toda nuestra esperanza está puesta en el proceso popular que se está dando en Brasil, tanto el Frente Brasil Popular como el Frente、eh, del Pueblo Sin Miedo, que son dos presiones muy amplias,、eh, vienen dando una batalla importante y vienen mostrando que el pueblo brasileño está lentamente volviendo de nuevo a ocupar las calles y creemos que ahí es donde se va a jugar el destino、eh, de Brasil. La semana pasada, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo un llamado a conformar un frente ciudadano. ¿Te sorprendió el concepto de ciudadano para hablar de una transversalidad? Bueno, puede ser que, que esté intentando recuperar ciertos sectores medios que, que, que son los que, los que fueron, quizás para nosotros, engañados por los grandes medios de comunicación y que, y que votaron. Un cambio que, que, que nunca fue ni va a ser. ¿no? Este, de todas maneras, más allá de, de, del término,、eh, nosotros coincidimos en la necesidad de este, establecer un frente lo más amplio posible que le pueda hacer frente a,、eh, a, a esta ofensiva neoliberal que, que estamos viviendo. ¿no? Por supuesto, para nosotros, en el marco de la resistencia, es necesario profundizar el debate、eh, de, de por qué. c e d i ó el triunfo de Magri y, y también en, ese, en, ese profund, en, en eso de profundizar ese debate, también poder establecer nuevos ejes estratégicos、eh, pa, para una ofensiva popular. Diego, muchas gracias, como siempre, y estaremos atentos a todas estas jornadas de lucha en el marco de los 20 años de la masacre en Brasil. Te mandamos un abrazo. Un abrazo a ustedes, muchas gracias.